no Sokaizo, onget horri Bueno, hemen gaude Mikel Opa Carlos Opa Eta Nineu Eta bueno, gaurko saio netan Burkina Faso Burkina Faso raño, jungoea e, Joanekin itxen godogu Bera arrez antiimperialistako kidea da Eta antiimperialist e, netkuerreko kidea bai. Eta bueno, handikibi da Burkina Faso nibi da Bidei bat ere Eta asalduko digu Eta se ikusi duen han eta gero eh va ba, bigoragoaz zurekin eh, berba egitera ba Maria José Baños eh, preso dagoen que kanpanyari buruz eh, jakiteko baño así baño len bueno asteburu honetan bueno, aste honetan gauzak pasatu dira no han pasatu cositas bai bai bueno igual comentats eh, harren autxo dituen gertaera ba da eh nolan falangea edo fascistak gasteiz ere torrizien, ez eh, da? Hola. Igual, argi usteko zer da falange, ez? Eh? Hori da, hori, igual komenida eh, honek hartzea, zer zintzu dien ze horiek dira eh, fascista, fascista deklarabak, dira frankoren oinordekoak, dira kolpe eh, militarraren oinordekoak dira honek torriz irenak eh, gure kultura gure, eh, gure herria zapaltzera uhum eta ba bueno eh ni ikusten dot eh egoera honek edo egin da da karta kedo norberaren posizioak ag agerian utzi, ¿sabes? Uh -huh. Eh se jolas hartuko PNVren paperean eta binkien zubiriak eta egin dituen eh, Deklarazioa Señoro Chagarrietan, ba bueno, bereiak eh, que... bueno, desde Santoña ba Eta Gorba Zipaiua, bueno, Policía Autonómicoa, ba señekin le rokatu ziren argi ikusi da. Bueno, forza bai, bueno, de choque directa de los fascistas. Bai, bai, en le roa, ya, batera, oh, Eta nikusteo debatea dauela No la confrontas tú, el ba, elemento de va que no Bai, uh -huh. askotan hitz egiten oni buruz eta askotan esatea, bueno, no hay que hacerle caso, no hay que entrar en provocaciones. Bai, pero casi te has ganejo es es dou joko jarraitu behar ba nikuste justo kontrakoa dala, Bibi eh, bate bi hoien artean, es eh, ba kalean gogor egin barxake jake uh -huh. eta nikuste dot horri era kutzu historia, konuan <gucho> iresiara, Juan eh Mende erdi atzera. Hori, hori irakutsi dizkula historiak, mobilizazio masiboak egin badira, bai. E, baina kalean beraien aurka eh oldartu bada. Ez dago bestelik, ez dago bestelik eta hori kriminalizatzen dauenak, ehnik usteut babesgabe usten dauela beres antifazistak, eh zergaitikeran antifazistak. Gainera, ba, bueno, ez bueno, esgarra sartuko debat eh hoietan, ba, e, fasistak eta antifazistak berdina direla. Dos extremos etokan, la violencia solo trae más violencia. Bai, hortara noia, eh, orduan eh, jakinda zintzu diren hauek, eta etorkizunean olako gehiagoekiko ditugula, argiratu behar da, eh, zintzen behar dan erantzuna. Uh -huh. Bai, a berre, askotan teorizatu izan da buruz eta askotan eh, ba, historiak azaltzen dugu zein da bidea. Orduan, bueno... Eh, ba ese ese zango uh guztiei eta gure babes osoa. Bai, horidan bigarren gauza zan barken luna, eh? E, Babestu bad ditugu et, e, oso jokabide arduatsuarekin bertaratu zirenak eta orain Horain dik, horain jarraitzen ari dira errepresioa ez? Bai, bai. Ez beraiek, ezta beraien familiarrak, ere bai, ezta? E, jarraipenak, e, seinalizazinioak eta kriminalizazinioak, orduan e, gure movientutatik, eskerretatik, eskerretik, edo moviendu deitzenan antifazistatik, azten bagara e, debate horiek irenzen eta kriminalizazinioaren hausten, Ba, ez da kogula zereginik. Mm -hmm. Eta hori, ba, jonde ziren guztiei, ber, jonde hiela, e, antolatu zirenei, eta, ba, fascismoari hori txakera guti. Eta mm -hmm. Duten guztiei, ez da. Vale, eta, bueno, ebai, <laughs> ez dakindola ditu, greua edo <laughs> izan dan, Hori, igual pizkabat azpimarratzearen bueno, gu eh, atera genuntestutxo bat, ez es, dela dos, eta ez genuntela ba abestuko. Eta ez dakit, igual, eh, bai, azpimarratzea, ba, genocidioa, stop genocidioa, ez dela kontua, top okupazioan izan bar dela, ez? Eh, kontua, ze jendea baretzen hasiko dala, dirudi, ez dakigu, baina, bueno, eh, baina, baina, hazi dira hauts eh, batzuk entzuten eta bueno, ba, ez dago gola hemen e, gelditzeko gu, ez da gaur gelditzeko asmorik, es. A ver, sosicharres israelen kolonizazioa e, bertan bere jarraituko dago, no, da ordan borrokabe, tamaiñako izan berdad. Eh, izan dosuna, izan dosuna. E, hau ez da bukatzen e, genozidio ez daen bitartean edo zuetenarekin. Mhm. Uh -huh. Hau e, kolonizazioa bukatzen den arte, artean, ba, borrok egin behar da, uh -huh. eh, Carlos eso es y creemos que hemos acertado en el análisis una vez el toro pasado eh, seguimos viendo que las tres horas fue excesivamente corto ni siquiera el más es que ni siquiera las 24 horas de esta español ha conseguido nada de lo que proponían ni siquiera ha sido ha tenido la combatividad porque por eso porque empiezas con una luego lo subes a lala la, la discusión y la... ha sido tal que... Y aquí, pues bueno, juegan a lo de siempre. Es como al día siguiente ya... Sabe, porque siempre hacen la misma entonces como... grandísima movilización el 15 pero es que juegan... pero es que no se trataba de una movilización. Por supuesto que una movilización un día huelga es brutal de grande, pero es que lo que tienes que contabilizar es la gente que ha hecho la grieva, la gente que ha parado. Uh -huh. eh, si se han eh, eh, conseguido parar los transportes públicos, si se han conseguido los objetivos que querías con la huelga, una movilización... Pues para, para una movilización no hagas una huelga. Una movilización... Uh -huh. en eh, una Entonces, bueno, siempre jugamos con los números de impresionante manifestación el día de la huelga, ya, pero no se trataba de medir cuánta gente iba a una manifestación, mm -hmm. porque eso se puede hacer cualquier otro día, sino cuánta gente hacía la huelga, qué objetivos se, con se conseguían, cómo de combativa estaba desde la mañana y bueno, creemos que hemos estado bien con la posición de quedarnos a un lado, que pues este no iba con nosotros. Sí, sí. Al y... Algunos parece que han salvado los muebles, mm -hmm. digamos, porque se han hecho una foto muy bonita, pero la verdad es que mm -hmm. se ha parado el sistema productivo, mm -hmm. no. Y y de hecho con los objetivos eh, eso, ayer y estamos viendo que como para hacer que se ha cumplido alguno de los objetivos que proponían hemos visto a Lab como dice eh, queremos que se produzca todo corte de relaciones con el señorismo y él es como ya tenía más que pactado Scalerria es que Bildu, coge el guante Guau, wow, pues prometemos que allí donde... Y es como, parece que lo venden como un efecto del día 15. Hostia, ha pasado esto, la, eh, pide que se rompan con relaciones y, mágicamente, Oscar de Río es la misma pantomima preparada. Que es como, mira, pues hemos que habéis conseguido? Pues esto, esto lo tenéis más que preparado y lo tenéis... Pues tenéis que haber retos de relaciones antes de... Entonces, bueno, creemos que bueno, eso está todo en ese ámbito ligado y creemos que eso, que van a vender... Los números de la manifestación como un logro de la huelga Y el efecto eh, Ah, pues han conseguido romper las relaciones Bueno, esto ya estaba más que preparado y, y esperemos que ojalá, sí que verdad Que sigan produciéndose eh, luchas Y manifestaciones uh -huh. y huelgas Y de todo lo que haya que hacer en favor de Palestina uh -huh. Pero bueno, bien bien ejecutada Bien planificadas y bien orientadas Queremos Bye, esta hora, don Gugarela Este eh, partido de Adobay Fútbol ecuasta Euskal askolarria Palestina, mm, orduan horrek yeah. ajuamun barko da. Bai, se ja, gertatzen da, bueno, badaude batzuk hau Ibilaldi txobate edo lako se txobaten e, bihurtzen saiatzen eta bueno, ba gu jarraituko dugu ba urrean eta gen, e, okupazioa salatzen eta Israel salatzen. Ta bueno, ba honekin e, jongo gera EA joan zer kontatzen digun ikustera. La roguita hito más aspi cumple 10 años para que cumplan muchos más entra en la heroicbitata y hazte y ratide Tamas Aspi y Ratia, la radio que sueña. Bueno, pues aquí estamos con Joan, un buen y viejo amigo que viene de visita de Burkina Faso. Eh... Bueno, eh, nos va a hablar desde la perspectiva de la red Antimperialista, Antimperialist Network. Pero bueno, Joan, ¿qué, qué tal? ¿Qué tal todo? Y bueno, ¿Qué tal, compas? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo estáis? No, no, bueno, gracias por, por darme voz por, para esto, que bueno, al fin y al cabo, por pues eso ha sido un viaje de, de pocos días, pero bueno, quería conocer la zona y tal, y, y nada, eh, yo ya pues a vosotros os, os conozco muy bien y también sigo el programa, os agradezco la, la oportunidad. Y, y nada, pues eso estuve por allí pues, para ver qué se cocía y tal, y para entender un poco de primera mano pues todo lo que lo que allí pues, va, va aconteciendo y tal, que bueno, como también estáis al día vosotros y estamos un poco al día toda la gente del mundillo, pero bueno, para verlo un poco más en, de primera mano en directo. Sí, al final es un continente un poco que se suele quedar olvidado, ¿no? Y la verdad es que se están cociendo ahí cositas. Sí sí, sí claro, por supuesto, pero al final al fin y al cabo, pues bueno África siempre ha sido pues eso el el eterno continente olvidado, luego también está pues la barrera eh, lingüística y tal que bueno siempre pues es más fácil eh, lógicamente eh pues establecer vínculos o pues con con latinoamérica, sí que bueno el tema del inglés y el francés y tal pues bueno se puede puedes irte descendiendo y tal, pero bueno siempre es, es más complicado que por supuesto pues tratar. Latinoamérica o otras partes de, del, del sur global. Vale. Sí, pues sí. pues cuéntanos quizá exactamente eso, qué es lo que más te ha chocado de esa visita, eh, las diferencias, eh, quizá eso ese proceso de descolonización de Francia, ¿qué, qué es lo que más te ha chocado y tanto a mejor, cuéntanos un poco tu experiencia por allí sí a ver, yo por supuesto íbamos pues, por por eso llamado un poco pues por eh, haber seguido como supongo vosotros y tanta gente todo lo que se está cociendo, todo lo que está aconteciendo por allí pues respecto a la a, a estos intentos de liberación o esta a este a este principio de liberación ¿no? que que estaba dándose en, en ciertos países, sobre todo en esta zona del del Sahel, ¿no? Ya en, en lo que es África negra, pues que vemos que están pasando eh, constantemente van van aconteciendo pues eh Pues revueltas golpes militares que bueno aquí los los medios pues por el bloqueo y la sanción y mediática y tal y por, por bueno por el tratamiento que dan pues parece que sea como como simplemente pues eso una sucesión de, de golpes militares y demás no cuesta mucho también pues eh, informarse se puede informar uno pero bueno siempre es más es más es algo más costoso entonces pues bueno también era pues eh, en, en base a todo lo que yo había ido pues recopilando investigando y demás poder verlo un poco de, de primera mano y comprobar un poco pues cómo estaba el, el, el estado de las cosas allí eh, bueno como sabéis el, el tema de, de la ESA aparece en 2023 septiembre de 2023 de hecho y bueno eh, esto es al final una digamos el, es el, el culmen de, de todo lo que ha ido sucediendo en la zona eh, sobre todo en, la, en lo que es la, la llamado que se ha llamado siempre la, la Francia fric no toda esa zona Pues que siempre ha controlado primero a nivel colonial Y luego, pues ya a nivel neocolonial, eh, África, vamos, que al fin, al fin y al cabo la diferencia es que, pues, eh, bajo el neocolonialismo, pues como como decía el eh, Koumen Krumah, el, el, el expresidente de Ghana, al fin y al cabo es simplemente la, la misma administración colonial, o sea, una independencia falsa, ¿no? Una, una independencia, pues, simplemente eh, sustentada en que tienes una bandera, en que tienes eh, supuestamente tú el, el poder, pero bueno, las autoridades, al fin y al cabo, pues, son prácticamente puestas a dedos son pues bueno esas esas lumpemburgguesías ¿no? que están pues eh, al fin y al cabo eh, pues ligadas a la, a la metrópoli no entonces claro esto pues eh, se ha roto eh, ya en determinadas ocasiones sin, sin mucho éxito pues eh, durando pocos años pues evidentemente por la acción terrorista de tanto de francia como de, de occidente en general pero bueno y especialmente francia Lo más significativo el caso pues que todos conocemos ¿no? de, de Tomászankara eh, pues luego también touré enguin en, en su día que bueno sufrió una operación de desestabilización brutal por parte de, de fraia eh, lo más sonado pues por bueno por las políticas que lleva a cabo y demás pues sería la, el, el gobierno del 83 al 87 de, de Tomászankara pues con unas políticas eh, pues bueno cercanas a la a cuba Eh, y sobre todo bueno el apoyo que tuvo fue de, de Cuba de la Cuba de Fidel y de, de la libia de Gaddafi, que precisamente es uno de los de los elementos clave no para entender todo lo que es la cómo se está reconfigurando esa zona no y sabéis que ya estamos claros que en, en 2011 no el, el imperialismo francés y estadounidense destruyeron libia y, y bueno asesinato a gaddafi a partir de ahí eh, pues bueno la zona empieza a bueno, hay una, a un ascenso de, de grupos que eh, distas que bueno como siempre sabemos eh, se articulan en torno al, a los proyectos imperialistas eh, que, donde allí donde están sí que es cierto que bueno se aprovechan pues de, de, del descontento o sea surgen digamos del, del descontento social de toda la de toda la miseria de toda la bueno, de toda la situación producto precisamente del neocolonialismo y del, y del imperialismo todo esto pues bueno tiene como un punto digamos central para entender lo que sería la operación barcane que es bueno básicamente un un supuesto intento de Francia en, en combatir el yihadismo, no, lo que hacen participadamente es básicamente retesto eh expandir este tipo de, de, de grupos y demás pues por toda la región. Eh, no podemos tampoco afirmar con certeza que pues bueno, que tengamos pruebas, ¿no? de que haya una eh, de que sean ellos, pero bueno, luego al fin y al cabo lógicamente en todos los estados que se han intentado eh, pues eh, independizar por segunda vez, se intentar llevar a cabo esa segunda independencia, pues han sufrido Eh, precisamente está esta oleada de, de grupos deestbilizadores y demás cuando supuestamente francia en la región no eh, estaba establecida allí simplemente para en teoría no supuestamente velar pues por la, por la seguridad y demás lógica básicamente mantener el, el dominio neocolonial y bueno con el discurso del discurso securitario y tal pues sin establecerse allí y esto pues bueno estos golpes eh, recientes con lo que es la formación de la, de la ed es, es todo pues un poco en paralelo a esto sí que es verdad que, bueno, son movimientos sociales que en esos países ya estaban en, en auge, ¿no? Ya por el descontento, por la ocupación francesa, pensemos que Francia estaba establecida allí eh, desde hace muchísimo tiempo, pues con sus bases militares, también Estados Unidos, y bueno, eh, al fin y al cabo, pues, eh, digamos, tienen sucesivos intentos, algunos eh, se ven frustrados, y, y bueno, sobre todo Mali y Burkina, Burkina y Mali sobre todo, luego Níger también, bueno, tiene una unos mm, unos segmentos dentro del, del propio ejército no que eh, con, con mucho apoyo popular pues pueden finalmente eh, ir estableciéndose como poder en, en estos países en estos tres países en níger en, en mali y en burkina y, y finalmente pues eh, se constituye ¿no? cuando ya eh, bueno ese proceso digamos ya está un poco ya más consolidado, pues constituyen esa, esa unidad de los tres países, que sería la ESCES, que significamos Alianza de Estados del Fajer. La verdad que es un proceso que nos da bastante ilusión eh, desde aquí, también es verdad que pre mucha precaución, igual que con todos estos temas sí. de BRICS y demás, pero, joder, pintaba bastante... Eh, bien y en, en, en las situaciones en el Sahel. Y, y, y en cuanto a eso, por ejemplo, pues muy importante también lo que has dicho, la caída de Libia con ese proceso Gaddafi que iba a hacer de desdolarización, con esa mmm, sí. a, el peso, ese peso africano que tampoco se sabe, muy, pero que le iba a poner con todo el oro de Libia. Quizá esta es esa segunda parte de, de que África se pueda poner en pie ella sola con sus propios recursos y plantar cara al imperialismo y esa, como decimos segunda liberalización, esa gran descolonización. ¿Crees que estamos en algo así o sea desde luego que estar, estar estamos en algo así, eh, evidentemente las, lo que es las coordenadas políticas, el contexto pues eh, internacional ya sabéis que ha cambiado mucho en estos años de, de hecho cuando Libia la, eh, la invaden y la bueno, destruyen Libia y, y finalmente matan a Gaddafi pues hay que recordar que sí que evidentemente era un líder pues eh, anticolonial y antiimperialista en su vida muy importante luego pues no es que no lo fuera pero sí que tuvo un, un acercamiento a occidente que pues finalmente le costó la vida Eh, bueno Gafi fue uno de los, de los baluartes allí de la zona sí que es cierto que claro una vez cae libia pues eh, lógicamente la situación no es muy no es muy esperanzadora eh, pues eso, otra de las de las tantas victorias bueno victorias entre comillas ¿no? de, de, digamos la perpetuación del, del, de occidente allí en la zona pues evidentemente se ve fortalecido pero bueno ya la vez debilitado porque claro ya las contradicciones pues están muy muy muy muy atenuadas ¿no? claro. es un poco todo proceso de, de esto sí que es verdad que claro pues lógicamente son procesos muy contradictorios son países pues que debido al, al, al expolio al saqueo eh, y bueno al, al subdesarrollo al que han estado condenados para, para desarrollarnos a, aquí a nosotros a, a todas estas sociedades no o se ha pensado por ejemplo níger es el país de los países del país con más urbanera del mundo y, y apenas tenía pues, eh, infraestructura eléctrica no es bueno eh, es así el, el subdesarrollo fun funciona así entonces al fin y al cabo pues bueno tiene evidentemente pues eh, son procesos muy contradictorios pero desde luego sí que está claro que el, lo que es el impulso descolonizador y, y antiimperialista sin duda alguna, lo que es la S es, eh, vamos, es, es lo que la caracteriza. Pues bien, y en cuanto a ese, ¿cómo has observado allí esa guerra interna que tienen contra ese terrorismo yihadista totalmente punta de lanza del imperialismo para desestabilizarse eh, en las regiones? aunque Me imagino que no habrás podido visitar lo que es el país entero, pero allí de lo que te han contado, ¿cómo está el tema en las regiones, sobre todo esa guerra contra ellos? Sí, yo he estado solo en bueno en lo que es la capital y en alguna ciudad, Más fronterizada de la costa de Marfil de hecho con Costa de marfil y bastante problema por esa zona no suele haber no es que operen allí directamente las eh, las bandas que bueno básicamente es eh, la marca blanca de alcader allí y la marca blanca del bueno el gran estado islámico el, del el estado islámico deltáfra eh, perdón Entonces, bueno, son estos dos grupos que básicamente, pues bueno, vienen precedidos de eh, Libia en última instancia y ya anteriormente también Argelia, que recordemos que tenía pues una guerra bastante cruenta contra este tipo de grupos en los 90. Pero, bueno, Argelia es otro tema porque ahora tiene bastante problema con con Mali, que es miembro de la EES. Entonces, luego si eso lo, lo comentamos al final o lo que sea. Pero bueno, básicamente, eh, nada, lo que hemos lo que yo he podido observar es que, evidentemente que hay una situación de, pues, bueno, de alerta lógicamente es, eh, pensemos que de hecho en, en cifras en datos reales burkina faso de los tres de la de la espera vamos del mundo es el país con más víctimas por el terrorismo lo que denominan terrorismo como bueno, al fin y al cabo son el accionar de estos de estos grupos no entonces sí que es cierto que operan casualmente no eh, por eso pues evidentemente la, la desestabilización imperialista viene por ahí operan en las zonas fronterizas es decir justo donde donde frontera con, eh, con Mali y con níger eh, y en algunas eh, es bastante difícil a día de hoy pues eh, dar un porcentaje pero eh, llegan a tener incluso en un momento dado un 40 ciento de, del territorio eh, ocupado entonces claro es un tema muy delicado claro. eh, la consigna de hecho del gobierno comuni en burkina pues ha sido hasta ahora el, el ganar la guerra porque claro esto pues supone un, un problema brutal hay un desplazamiento interno mmm, bestial y hay una situación pues bastante delicada claro respecto a esto uh -huh. sí que es verdad que el, el, el ejército le estaba apoyo y recuperando eh, territorios Obviamente, aparte del, del tema del, del, del yihadismo bueno, del mal llamado yihadismo ¿no? del, del islam político y demás pues han aprovechado también ciertas tensiones los imperialistas, ciertas tensiones étnicas, Pensamos que al final que es un puzzle étnico muy muy sí, grande claro, sí. áfrica como lo conocemos obviamente no tiene nada que ver con, con la formación de los estados nacionales en europa o sea es, uno, es, es una chorrada o sea al fin y al cabo es el mismo pueblo pero bueno distintas etnias entonces pues bueno han eh, bueno fomentado el, esa fragmentación ha habido también pues bueno mucho intento de, de ciertos países por ejemplo arabia Saudita arabia saudí de, de bueno de establecerse allí no, no de establecerse de una manera digamos eh, más directa pero bueno sí que pues bueno financiando debido simplemente mezquitas entregando dinero a la gente que pues bueno se convertía y demás al, al islam a ese tipo de, de islam que bueno está un poco relacionado con la etnia con la etniafula con los con los fulani que bueno no, no tiene nada que ver pero sí que al fin y al cabo pues bueno como es una población eh, digamos de, del campo allí históricamente es una es una etnia pues ligada al, al, a la agricultura y demás tiene un 92 de musulmanes y bueno este conflicto se ha ...se ha propagado pues con esa intención, ¿no? Bueno, el, el, el enfrentar pues a la etnia que pues también evidentemente... ...cualquier etnia ha podido cometer exceso... ...tiene pues obviamente eh, enfrentamientos con otra... ...y ahora también se trata un poco de eh, pues bueno... ...de solidaritar un poco las, las tensiones estas étnicas... ...y en esa dirección también está trabajando el, el gobierno, ¿no? Para la prevención precisamente sí, son, de que este fenómeno no vaya... Son las, las no vaya estrategias más. que vemos en, todo, en todos los países, ¿no? Les puedes cambiar el nombre, les puedes cambiar el país, pero son estrategias que, que ya conocemos y ya hemos analizado en el programa una Sí, esa es, es la misma estrategia que, que con los kurdos, con los tuarej, es decir, escoger a Etnia local sí. volverla a una cipalla y volverla contra sus uh -huh. propios pueblos Pues muy interesante todo estos temas Sobre todo ese Ese concepto De segunda independencia Que por ejemplo Tanto el negro Suárez También nos lo recalcaba En Argentina De decir Hostia es que las naciones Sufrimos un proceso De, de independencia Esa independencia burguesa Lo que dices tú Colocamos una nueva bandera Colocamos un proceso De nuestro Pero es que Exacto. Pero es que seguimos eh, Como decía James Connolly Por mucho que ondee La bandera verde del castillo de Dublín Mientras que nuestros Intereses económicos Estén ligados a los de eh, Gran Bretaña Nunca seremos una nación libre Y sí. Esto es igual O sea, toca esa segunda independencia en el cono sur, en, en África, esa segunda independencia real, política, no solo la que es la independencia económica, romper con todos los lazos de este luego neocolonialismo sí, sí, sí. y todo aparte ya sé que tú también controlas mucho todo el tema del intercambio desigual, todas esas, esas teorías, creo que van todos en esta misma línea, de romper con Buenas, esa… Días, romper estamos en ello, sí, sí, está, estudiando eso un poco también para entender precisamente estos este tipo de, de procesos, claro, al fin y al cabo, pues uno puede pensar pues que como todo es una realidad contradictoria que desde aquí pues podemos ver muy fácil, pues muchas veces no en los debates pues el pues, venga, de aquí al socialismo, claro, primero tiene que pues evidentemente ese tipo de, de estados pues eh, pues reconfigurarse totalmente y romper sobre todo a intentar eh, pues eso eh, esa desconexión con el Con, con las economías depredadoras de, del centro porque es que si no es imposible entonces claro lo primero de hecho esta gente ahora mismo pues el a ver el proyecto como tal va encaminado obviamente a, a liberarse de, la, de lo que se ha llamado y lo que es la última la, lo, lo que es la última arquitectura que es una prisión realmente financiera que es del neocolonialismo, que es el franco francés no franco cfa que operan 14 países allí también en esa zona claro sin esto pues obviamente como decís es que es o salas de independencia han sido pues eso pues simplemente para mantener el, el control colonial o sea el neocolonialismo que bueno básicamente tienes una independencia de, en la teoría pero en la práctica sigue siendo un, un estado cipayo del pues bueno del Del, del centro de los países coloniales y especialmente allí Francia evidentemente cuando ya tuve la situación en persona de cómo han dejado el país y lo que cuesta ahora pues poder levantar eso evidentemente tiene un, es un proceso largo y muy contradictorio pero bueno promete bastante Sí, esperemos que que no se lo ventilen porque este tipo de gente enseguida pues la CIA va a intentarlo sobre todo pues, que, con desplantes por ejemplo he leído ayer el desplante que le están dando hasta bueno, el desplante no, por cara a Estados Unidos y decir si tú a mí a mis conciudadanos les pones una visa pues a partir de ahora cuando vengas también Entonces habrá <risa> bucanadas que para nosotros es lo normal, es plantar cara al imperialismo, pues pueden salir caras, de hecho vimos ya como hace tres semanas que Corea del Norte ha enviado como 600 de sus mejores soldados para hacer la guardia de protección de seguridad sí, de, del presidente, o sea, bueno, pues ya están temiendo que... Sí, que... bueno, uno, unos cuantos atentados ya ha sufrido, sí, unos cuantos, ¿no? Unos o sea, ya sí, ya llevo varios... ¿sabes? Al final cuando les pese el es que... morro... Solo tenemos que ver a Fidel Castro, sí. no si fueron 600 700 <risa> intentos o... Sí, no, claro al fin y al cabo es, de hecho él el otro día hace, hace poco bueno el, el, el que es el archi conocido el presidente ay salió pues, diciendo que claro que él pues bueno no tiene miedo es, es verdad que está copiando mucho esa retórica de Sankara, de no tener miedo y tal sí que es cierto verdad claro, por suerte o por desgracia de Sankara, Sankara, pues pudo tener ese periodo de cuatro años y al final acabó al cabo vuestrocedado por por, y por Estados Unidos no hoy en día es más complicado no sé si esto por ejemplo de Corea Es, eh, se puede despid digno ¿no? pero sí que por ejemplo pues evidentemente con la asistencia pues militar de, de otros países del, del sur pero bueno que ya son tiene una posición más semiperiférica más más autonomía pues como Rusia como china hoy en día pueden un poco intentar pues implantar clara ¿no? y, y pues tener mejores mejores armas defensivas y mejor seguridad Pero sí, sí, claro, evidentemente el peligro está ahí, sobre todo cuando sabemos cómo opera el desde mil, desde mil ángulos el, el imperialismo, no solamente es, pues eso, hay muchas tensiones, hay muchas contradicciones y sí, sí, es, es muy delicado. Pero bueno, esperemos que por ahora van en buen camino, en buena dirección y la verdad que no resulta fácil o no es predecible que, en, que caiga de aquí a pasado mañana. Y luego pues como siempre hacemos un, este tipo de pregunta a la gente que entrevistamos eh, cómo ayudamos desde el norte global a, a, en todos estos procesos ¿Qué hacer que diría lenin claro esa es la, la, la pregunta, pregunta clave, ¿no? pero la pregunta del millón no que igual no tiene fácil respuesta pero bueno sí que es cierto que aquí pues nuestra nuestra tarea al fin y al cabo tiene que estar aquí pero pensando o sea digamos, enfocándola eh, en lo local, pero pensando en lo global. Si ¿sí? la contradicción principal hoy en día ya es el imperialismo para que azota a los pueblos del mundo, no solo a los pueblos del mundo, sino, pues bueno, que conlleva una serie de, de cambios en eh, aquí, en nuestra que trabajadora, pues en relación con el mundo exterior y demás, pues probablemente intentar, eh, evidentemente, apoyar estos procesos de la manera que podamos, material, a poder ser, y luego, pues también, eh, lógicamente, la lucha contra nuestra contra nuestra propia burguesía, ¿no? Como decía Lenin, que al fin y al cabo, pues bueno, estudiar el, el fenómeno del imperialismo, ¿no? para para poder entender que al fin y al cabo es un fenómeno que pese a que Lenin pues planteara unas cosas en su día hoy en día pues tiene sufre unos cambios, sufre un digamos es un imperialismo pues ya más más colectivo, que tiene sus contradicciones, pero bueno, han pasado a un segundo plano por pues el, el mundo se ha repartido, ¿no? Entonces, pues bueno, interpretarlo de una manera como mmm, apoyar esas resistencias para ...para que precisamente nuestras burguesías eh, lo tengan cada vez más difícil... ...y así también pues si esos países están más cerca de su liberación... ...esos países o cualquier otro, o cualquier movimiento que esté pues más cerca... ...a, a poder tener, pues eh, bueno, a poder a poder eh, olfatear la victoria... ...digamos que nosotros, nosotros aquí también tener mejores condiciones... ...pero bueno, lo que cómo se concreta esto aquí, pues desde luego apoyar materialmente a esto... Y, y hacer todo lo posible para dar a conocer también aquí este tipo de procesos fuera del, pues del, de la manipulación y del, del bloqueo mediático y bueno vamos a ver si, si podemos sacar algo en claro también pues con los contactos que, que hay de allí o tal o lo poco que, que se ha podido hacer para, para bueno lanzar alguna iniciativa y demás en concreto pues para apoyar a, a esta zona a esta alianza ¿no? de, de estados que están enfrentándose al, al monstruo pues sí ya sabéis que aquí podéis contar con nosotros y eso cuando saqué eh, ya ya sé de eso que contactarse con el ministro y que hay una entrevista por ahí en ciernes una vez que esté por ahí la publicaremos en la publicaremos en nuestras redes y demás claro. y, y como dices bien en otros igual como conocido marxistalinista nuestra línea pivota en la liberación nacional el socialismo y la lucha antiimperialista y tenemos claro que las dos primeras en este mundo de sistema mundo noc sin caer todas las estructuras imperialistas que las protegen, como es la OTAN como es la Unión Europea, como son los estados imperialistas español y francés y lo tenemos claro oh, y, y, y mientras que luchamos por las dos primeras, seguiremos intentando la tercera, porque van internamente ligadas, así que bueno pues es que es ricasco no, llevar... ah, quiero... ah, sí, sí, hay, sí, sí, hay no una rica pregunta que yo quería aquí. hacerte una pregunta, ya que lo has dicho, eh, por poner un poco más de contexto en lo que está pasando sí. con Argelia y Mali, eh, por Uf, poner... Sí dar un par de pinceladas pero bueno por poner un poco más de contexto de lo que está pasando en la zona a ver es, es, es complejo tampoco quiero o sea tampoco tengo muy controlado el tema por ahora y tal pero bueno básicamente ahí hay, hay serias denuncias eh, de frente ante la propia onu vaya, de, de mali pues eh, bueno yo creo que no es un tema de, de financiación del terrorismo como puede decir mali pues por las relaciones que están ahora muy dañadas no con el tema de los forreex sabéis que operan pues en esa zona el bueno, básicamente es, eh, es parte evidentemente eh, integrante de toda esta desestabilización. es uno de los grupos que está allí pues eh, pues bueno, básicamente atentando contra contra fuerzas militares y civiles allí en Mali y demás, sí que es verdad que es un tema bastante complejo que daría para otro para otro rato de conversación, pero bueno, para resumirlo Mali tiene acusaciones serias y vamos, bastante fundadas de que Argelia está como mínimo dejando hacer, dejando actuar por esa ...por esa parte de la frontera y bueno, eh, pues al final es, eso, es el mismo tema de, de seguridad, de estabilización... ...que envuelve a, todo, a todos estos tres países de esta alianza y a más países por allí... Eh, ...y bueno, es, es un poco, eh, bueno, estamos a ver, has venido a ver cómo, cómo acaba eso, ¿no? ...porque bueno, Argelio también tiene pues su, su historia que no es precisamente de, de ser un Estado cipallo... ...sino al contrario, a la, la primera Palestina, ¿no? Podríamos decir... Pero bueno ahora mismo hay hay este problema yo creo que es un tema de que bueno eh, al fin y al cabo el, el imperialismo francés lo que ha podido hacer allí y cómo ha podido operar es es terrible no y lo que ha podido conseguir allí entonces claro este tipo de aristas y demás y de nemistades pues bueno eh, hay que ver cómo van avanzando mal y dice esto Mm. Y sí. bueno, parece ser que de momento está es, es así la cosa. No puedo tampoco decir mucho más vale, porque vale. Vale, no, no, no pero, tengo pero, más información. Por lo, que, por lo que tú decías, porque justo no han sido precisamente un estado sí, cimayo, no. y me, bueno, no. pues por entender un poco con, con, dónde pueden estar ahí los intereses. Sí, sí, sí. A ver, al final recordemos que eso Argelia ha tenido un conflicto, que bueno, Argelia tuvo una especie de amnistía general pues por el ministro este que tenían por Buta que bueno, fue un poco curioso porque la gente entregaba, final estos militantes entregaban pues una pistola, una granada, algo así, y directamente pasaban a ser amnistiados, ¿no? Bueno, fue un proceso muy... ...muy bestia, o sea, eso es un poco como acabó, ¿no?... ...y bueno, tuvieron una amnistía, tuvieron una... ...al final esta gente llegó a prácticamente desmovilizarse toda... ...pero sí han quedado grupos por esa zona... ...que evidentemente se han unido después de lo de... ...lo que hemos hablado de Libia de Barcán y tal... ...entonces, claro, al fin y al cabo lo que tenemos que tener en cuenta... ...es todo que todo esto es producto del, del, del neocolonialismo... ...del imperialismo francés y del subdesarrollo... ...que está impuesta a esos pueblos... ...y al fin y al cabo, pues bueno... ...esperemos que esas tensiones vayan en... Eh, ...pues bueno, vayan desescalando... Porque no interesa a nadie esto, ¿no? Pero pero está así, está así la cosa. Vale, pues, bueno, pues ahora, eh, ya sí, ahora sí. Es que sí. recasco, Joan. Nos animamos siempre. Es que recasco a vosotros. Nos y... anima, animamos siempre a seguir la red antiimperialista, Antiimperialist Network. Nosotros uh -huh. colgamos siempre que ponemos cosas ahí. Hacen mucho, muy buen trabajo de traducciones, de textos que no están en castellano, sobre las teorías de este mundo, sobre el intercambio es igual. Seguirlas, echarle un sí. chequeo ahí. Y, Mucho nada, propio. siempre siempre interesante escucharte, Joan, en sí, breve. Sí, poner, poner nada, ahí un poco de luz. Igual. Además, en el, el uh -huh. en, en el aniversario ahora del asesinato de Tomás Fancara, que uh -huh. ha sido hace escasos sí. seis días. Oh, nada, o sea sí. que, mira, gracias por ponerle ahí un poco de luz a, a la sí, zona. Sí, sí, que bueno, que por cierto, lo está, no lo hemos comentado, pero bueno, sí que es verdad que no solo es retórica, como dicen muchos izquierdistas occidentales y tal, sino que, bueno... Eh, Se han puesto pues eh, se, han, se han implementado ciertas medidas que son prácticamente sí. idénticas a las de sankara sí que evidentemente el con, contenido ideológico y tal pues es distinto no nos vamos a, a engañar ¿vale? es una, es una junta pues puramente militar igual que sankara pero bueno, sankara tiene un ideario más pues más cercano a lo que sería el marxismo pero bueno aún así hay que hay que seguirle hay que darle apoyo porque al fin y al cabo lo que es el vamos el tema central están están en ello con sus contradicciones y con cosas pues que bueno igual aquí pues chocan un poco pero bueno justo veía que lo comen Pues pues eso, tenerlo en cuenta Que no solo palabrería, que hay programa, ¿no? Sí, sí, que no solo, o sea, que es verdad que han adoptado muchas cosas Pues a nivel más estético y tal, pero vamos, que no solo son medidas estéticas Sino que parece que están llevando a cabo, implementando muchas cosas Que Sankara, de hecho hizo, pues Sankara es eh, evidentemente un ejemplo Pero bueno, ya que lo comentas, pues eso, que en el aniversario de la muerte de Sankara Parece que vuelve a los pueblos de allí, vuelven a, a la senda de la esperanza pese a todo y pues a las mil contradicciones que puedan tener. Bueno, pues Así esperemos, que no... esperemos que llegue a buen puerto ese, banco, es. ese barco de la revolución popular anticolonialista y es que ricasco, Joan. Un abrazo es enorme. Es a vosotros. Nos vemos abur, pronto por muchísimas aquí. Muchísimas gracias abur, por todo. Abur, Nos vemos abur. pronto. Agur. La rogaita masaspi y ratiak amar Marurteb et editura gehiago betetzeko sartu Larogeetaama zazpi Iratia.infowegunan eta izan zaitez irratetik ziren Larogeitaama zazpi irratia Amets egiten duen irratia. <tusurra> Y ahora eh, vamos con una entrevista del Arlo antirepresivo antirrepresivo. Eh, sería a las personas que están encabezando la campaña de solidaridad con la presa antifascista y de los RAPO María José Baños. María José es una, una presa con muchos años de prisión a, a sus espaldas, una presa con una vida dura, una presa que se concienció en la cárcel y tomó la decisión de pasar a la clandestinidad... ...yo la verdad que me emocioné mucho... ...con la carta que escribió después de su detención... ...detención que... ...que por cierto se dio en... ...en Gasteiz... ...aquí en Euskal ...y bueno para eso tenemos a Luis... ...eh... Opa, Luis, ...eh... ...coméntanos un poquito... ...pues un poco la figura de María José... ...cómo se encuentra... ...creo que la detuvieron en el 2000 ¿no? ...pues... ...creo que estoy... ...acertado pero... Corríjame si me equivoco y bueno cuéntanos un poco pues, su estado de salud prisión condiciones de, de la campaña que está pagando que encima nos es la primera buenas tardes bueno gracias gracias por esta entrevista que da nos da altavoz para denunciar la situación como tú bien dices de mari jose baños andújar no Sí, efectivamente bueno él, ella fue detenida el 18 de julio de 2002 eh, esta es la, la segunda vez que es detenida la, la primera la primera como presa política antifascista y ya estuvo en los años 92 eh, como presa social ella toma toma conciencia de antifascista y se incorpora ...en el año 2001 a, a los Grapo... ...la pues, detiene pues... ...como como he dicho en el 2002... ...bien, a es decir... La, la, ...esta compañera... ...esta presa política... ...pues... ...en estos años todos está sometida... ...a un aislamiento... ...como todos los demás... ...camaradas... ...y eso le conlleva... ...a que las condiciones en la cárcel... ahora en la, ...actualmente en la cárcel de Murcia que está junto a su compañero, eh, Marcos Ponce, y claro, le, las condiciones son muy malas desde el punto de vista eh, alimenti, de, de, de alimentación y mucho más eh, con respecto a lo sanitario. Ella viene padeciendo varias enfermedades eh, que se han ido complicando debido a las condiciones de la cárcel, que no tiene como hemos dicho, igual la redundancia no tiene las condiciones apropiadas para tratarla, es una presa con enfermedades crónicas, eh, la básica que tiene es de seropositiva, pero eso la lleva bastante bien, es decir, a nivel de, de tratamiento, pero se le ha complicado otras derivadas de ahí, de, de, de esa enfermedad, y por el, la falta de, de unas condiciones dignas para una persona que no las tiene ni las tendrá jamás una cárcel, y máximo en las condiciones de ellos que están sometidos a aislamiento. ¿no? Entonces, a partir de ahí, esta enfermedad se le está agudizando, de ahí las campañas que estamos haciendo, que todos aquel o aquella que quiera saber más de manera concreta eh, la biografía y la vida de, de esta compañera antifascista, Pues lo tiene en la página de presos.org.es. Ahí tendréis todos los datos eh, sobre la compañera. Eh, sí, es verdad, la conciencia que ha tomado esta compañera y cómo se ha incorporado y cómo se mantiene de una manera digna y consecuente en, en su lucha, así lo viene demostrando y bien, ella practica la escritura, ella escribe todo dentro de sus condiciones bien limitadas, pero aún así eh, no pierde esa, esa fuerza, y claro, ahora la, la, la complicación mayor inmediata es la falta de esa atención, ¿no? de que ya lo que está pasando aquí en la calle, pues en la cárcel se audiza muchísimo más. Y de ahí toda nuestra campaña, y para eh, tratar de eh, llevarla a que salga, a que ella, junto a los demás presos enfermos, eh, serían Mónica refojosos y eh, Juan García Martín. ¿no? Son los tres que más, eh, y en particular, sería Mónica Refosos y, y ella. ¿no? Eh, todos los demás presos políticos nuestros hay que ser conscientes que ya están unas edades avanzadas, estamos hablando de edades eh la gran parte de ellos pues de 70 años, ¿no? De 70, de 70 para arriba, 60, 70 para arriba, ¿no? Y eso pues está agudizando mucho más su estancia y, y en esas condiciones que, que están en la cárcel. Bueno, y ahí luchamos, ahí estamos y a través de ahí de la página web de presos.rg.es pues llevamos la campaña toda todo aquel que quiera apoyar o escribirle, mandarle la solidaridad, pues ahí lo puede hacer perfectamente. Bien, nos queda claro duro de la condición que casi es intrínseco a la prisión para los presos comunistas, antifascistas e independentistas que no que no han entregado sus banderas y, y siguen enarbolando las banderas de la dignidad y de la lucha de clases. Eh, Luis, eh, coméntanos también ¿Qué campaña se va a llevar a cabo? ¿Qué es la que se está llevando a cabo? ¿Qué, qué movilizaciones puede llegar a ver ¿Cómo ayudar? Eh, danos una perspectiva de, de todo lo que viene para intentar sacar a María José de la cárcel. Bueno, veo que en esta segunda pregunta que me has comentado la he contestado poco a la primera, pero en cualquier caso eh, vuelvo a repetirlo y no está de más. Sí, efectivamente, todas estas campañas que estamos llevando, lo, lo que hemos mencionado a través de la página web, y ahora hemos, últimamente hemos es verdad para matizarlo y hemos mandado eh, tarjetas que se pueden encontrar ahí en, en, en la página web que he mencionado y también en presos revolucionarios una un canal de treán que ahí también está recogido eh, denuncias de, de la presa igual que la página web de los presos y también está ahí también recogido la la, la la tarjeta ¿no? que hemos mandado a la directora para eh, reclamar que le respeten los derechos y que sea atendida eh, adecuadamente. Hay que ser, hay que ser conscientes que Marijo, nosotros popularmente la conocemos como Marijo, pues Marijo, siempre la conocemos como Marijo, hay que ser conscientes de que ahora está eh, con problemas eh, múltiples debido a no tratar bien las enfermedades básicas que tiene y entonces eso de, está derivando en que, por ejemplo, no está cogiendo kilos. Es decir, ella lo normal serían 55 kilos y está siempre en 45, 46, llega a 49 y vuelve a bajar. No se sé sabe por qué. Eso necesita eh, que sea muy atendida en un hospital de la calle, que esté permanentemente atendida para dar eh, con ese problema. ¿no? Es un problema muy muy grave, eh, muy peligroso. Y ahí es donde estamos batallando, ¿no? Que la quiten a la calle, que la pongan en libertad para que pueda ser tratada de manera adecuadamente, ¿no? Ella prácticamente tiene cumplido la condena. De hecho, eh, la abogada eh, ha pedido su libertad y no se la han dado eh, con justificaciones muy vagas eh, que demuestra que lo que buscan es que se arrepienta, ¿no? Y eso es el, funda el fundamental, porque el hay una ley que la misma asistenta social y la dirección de la cárcel será comunicado en que ella debido a los años de cárcel que tiene ya cumplidos, que ya tiene prácticamente la condena cumplida, le faltan dos o tres y eh, junto con la enfermedad tiene derecho de inmediato a ponerla en libertad, a una libertad eh, sería condicional o algo así, pero ya le daba ya le da y eh, ese esa esa, esa necesidad se cubriría esa necesidad de que fuera un hospital que fuera tratado de una manera correcta y adecuadamente eso fue reconocido por la asistenta social y fue reconocido por la cárcel sin embargo la abogada ha pedido varias veces la libertad y las justificaciones siempre son de que no fue a una cita médica cuando esa cita ya fue lo que pasa es que era una cita repetida pero ellos aprovecharon, como dice que se había negado. Eh, otras veces eh, dice que eh, aún no está eh, adecuadamente para salir o lo que sea y están buscando y dándole largas. En definitiva, y hay que ser así muy claros, es eh, porque no se le obliga. Es decir, no se arrepiente eh, de su lucha, no se arrepiente de sus ideales y eso es lo que en el fondo... Es eh, lo que le lleva a que eh, pongan eh, 50.000 justificaciones para no ponerla en libertad. Eso que quede muy claro y ahí se demuestra lo que es una presa política y lo que conlleva el ser eh, honesto, y honrado y consecuente eh, llevar eh, esa vida para que no eh, le den la libertad. Bueno Luis, es que ricasco, muchas gracias. Eh. Si quieres añadir algo es tu momento y contigo nos despedimos y, y bueno, pues seguiremos en contacto, ya sabéis que aquí tenéis un altavoz y, y cuando quieras, pues nos comentas si hubiera alguna novedad o lo que sea o necesitáis eh, tiempo en, en nuestro programa, ¿vale? Bien, eh, me preguntas ahora ahí de que de que diga unas palabras como bien dices. Bueno, pues eh, en un primer lugar Eh, reconocer que estas estas oportunidades son muy importantes para divulgar a los que no tienen voz y los quieren silenciar. Y muchas gracias, ¿no? Eh, es que ricasco como dices, en euskera, en euskera. Y para antes, yo bueno, quiero añadir eh, primero eh, que estamos luchando y junto con ellos, que los presos enfermos son los que tienen ahora prioridad, es por la amnistía, ¿no? Por la amnistía total. Y yo, mi opinión personal, pienso que ya fue de siempre, pero quizás a partir de ahora eh, va a ser un, una línea, podemos llamarle una línea eh, que va a, a, a dividir, va va a, a, a decantar, a delimitar los campos, mejor dicho, delimitar los campos entre los que realmente son… Eh, todos los que estamos aquí en la calle y todas que estemos aquí en la calle, los que realmente seamos consecuentes, honestos, va a ser la amnistía total. El que luche por la amnistía total de una manera o de otra, cada uno a su medida, de una manera, pero siempre eh, teniendo en cuenta la lucha por la amnistía total, esa va a ser eh, la clave. Yo pienso que a partir de ahora va a ser un, un, un acicate y un, y un faro yo creo que sería la, lo más eh, acertado, sería decir un faro de aquel y de aquella que realmente sean o colectivos o organizaciones que es realmente para demostrar que si son honrados y honestos y consecuentes tienen que apoyar la amnistía total. La amnistía total va a ser fundamental, es son nuestros presos, eh, independentistas, comunistas, nacionalistas, anarquistas, que eh, lucharon y están en la cárcel no por cuestiones personales sino por cuestiones políticas y políticas de nuestra clase de nuestro pueblo popular que luchan de manera consecuente, por lo tanto eh, he hecho, quería hacer este hincapié, así me lo transmito a vosotros que va a ser y es y será la anistía total bien, para rematar y para acabar el tema, os pues voy a leer una una poesía de, de ella que yo tiene algunas puntadas muy buenas poéticas, ¿no? Dice así, literalmente. Puños levantados. Manos rota, uñas negras, cometas rotas sin alcanzar el vuelo. Heridas siempre abiertas, los huesos en las cunetas. Las balas del amanecer que rompen la noche en estrellas caídas la noche volverá a llamar recordando que cualquiera puede ser el siguiente el llanto tras el muro música de la muerte que provoca sonrisas y provoca la fuerza manos rotas, uñas negras señalando hacia el cielo los puños aún cerrados, aún levantados ya despunta un día más cómo detener el alba Cómo robarle más horas al día, pero seguiremos caminando. Dedicado a Miguel Hernández, siempre presente. María José, Baños Andúzca, módulo 15, cárcel de Murcia. Bien, pues así acabamos y gracias. Y aquí estamos, para lo que haga falta, matizar. Ahora fue así la entrevista, pero no os preocupéis que aquí estamos a vuestra disposición y todo lo que podamos tratar y abordar con la solidaridad y con la lucha para adelante. Agur, abur en gallego. Nosotros tenemos un abur en gallego. A fuerza, salud. Adelante, venceremos. Bueno, Luis, pues... es ¡Qué ricasco! Abur, agur y, y los mejores deseos para la lucha que estés llevando a cabo y para el libertad de María José. Pues nada, eh, como se comentaba comentado antes, eh, aquí tenéis vuestro altavoz. Venga, es que ricasco. ¡Lucharé! ¡Dónde Bueno, va ba, gure gaurko saio hau. Eh, bueno, eh, eh, Burkina fasoko ko informazio haso gure Google, to, Tomás Ancarari gure homenaldi txikieta sume hau, oindala oraindala 98 urte eh ilsevela. 98. 98, se santo mí. 98, es. Jo urte eh, ilsevela. Da bueno, espero gustieko gusto koisana hay bueno ni interesante he ido tú ya está por rengoan gara hasta dentro de 15 días Ay, bueno, venga mucha mucha lucha mucha lucha, lucha.